Inaugura la delegación de la Defensoría del Pueblo en Berizo. Al mediodía se concretará la inauguración oficial en una delegación bericense de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en la que se brindará atención, asesoramiento y orientación en cuestiones que hacen al cumplimiento de derechos en temáticas como violencia de género, seguridad vial, salud, servicios públicos, alquileres, entre otras. La atención se brindará en 9, en 366 y Montevideo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También se podrá realizar consultas escribiendo a berizo.org.ar o al WhatsApp 021-358-1323. Un servicio que informa más cerca. Proponen que las sesiones del Consejo Deliberante sean transmitidas en vivo. La presidenta del Bloque del Frente de Todos, Yanina Lamberti, presentó un proyecto para que las sesiones del Consejo Deliberante sean transmitidas en vivo con el objetivo de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública. La iniciativa plantea que la transmisión se realiza a través de la página oficial de la municipalidad. La concejala autora del proyecto expresó que considera de suma importancia que las vecinas y los vecinos de la ciudad estén informados sobre los proyectos y temas que se tratan en el recinto. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 12 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.